Ahora, Por a sí. ver. Hola, hola, hola. Ahora sí, ah, ahí está Buenas tardes. ¿Cómo <ríe> estamos, vamos? estamos, otro vamos? viernes de gps con Matecito. Bueno, después de una semana de lucha, de autodefensa del pueblo organizado que sale a, a tomar las calles y a, a entender que no va a dejar...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 ahorita nomás en el no enfermes seguimos escuchando al gran pueblo salud por fmuel no te enfermes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 que mi sociedad se vuelve un poco más colectivoista que un artista cobre bien pero se ve que me utopía es pesadilla en la mente tras tornada en narco capitalista ja, si es que eso existe ponerle el nombre que vos quiera para mí es el mismo chiste vienen tomando deuda privatizan por lo que después de tanto muerto no entiendo cómo lo eligen plata es que no hay plátano no hay plata compañero no hay plata no, no hay plata compañero no hay Destrucción total de la industria nacional, venta de territorios y fuga de capitales Violencia policial al estilo Patricia Bullrich con un poco del gobernador Gerardo Morales Milicos sin morales, conflictos innumerables, aumentos del desempleo y corruptos como a ahorrar de ese ajuste y lo paga vos, lo pagas quien, lo pago yo Lo pagan todos menos los empresarios y gobernantes puedes equivocarte en una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y en la séptima oportunidad Pero si hay una octava ya está Eso no es cerrarse trata de imbecilidad Yo ya me pudrí, mi nivel de agresividad Crece a la par de tanta necesidad Si la adversidad está alta te invito a estar del lado piola Porque esas oh, alianzas mochas sin plata se quebrarán en es que no plata, no hay plata compañero, no hay plata No hay plata oh. compañero no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 Continuamos y seguimos acá, siendo las 16, 18. Eh, muy buen temita que puso j Muchas gracias que no los hablamos en un principio del otro lado del vidrio. Y, bueno, le vamos a hablar un poquito de lo que le habíamos contado antes. Eh, la primera jornada que se hizo en la sede de UNDAP de Piñeiro, allá en Mario Bravo. La primera jornada tecnológica emergente para el desarrollo socioproductivo.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 y Gracias. trabajamos con ellos y con él, lo que nosotros sí. lo que hicimos fue, fue son lo que estén ven ahí la armazón esto y las paredes, las estructuras de las paredes allá de las flores así que estamos nuestro Gracias. gran proyecto, esta es una casa así que por eso te, como, tenemos la fábrica que donde con ellos nos invitan cuando sí, trabajamos, no, trabajamos tenemos las máquinas ahí empezamos a trabajar así con darle voz de la parte del desarmado Mi nombre es Mayra Yonequínez, soy la cooperativa Plumerillo, eh, de la organización Los Pibes del fuego en Avellaneda. Eh, nosotros somos tres cooperativas trabajando en conjunto, eh, reciclando pales, como ya dijeron las chicas. Así es, así es. Eh, ahora va a continuar Mayra, pero quería hacer un...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 y el laburo que hicieron las compañeras en armar todas las estructuras acá están el que no ve están hechos de, de pales hay tirantes hay chapas que lo hicimos nosotros en la cooperativa Mitra eh, y la idea es que, que muchos de nuestros compañeros que están con problemática de habitacional puedan tener eh, sus casas con la, los pales Casas con pales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 Entonces, y cuesta un montón hoy en día hacer una casa. Entonces, teniendo los materiales, teni teniendo la oportunidad, entonces primero probamos, tenemos una casa que nos falta el techo, lo tenemos en Sarandí, en la costa Sarandí, ya lo, lo armamos. Está, está hecha. Simplemente tuvimos un problemita ahí con el municipio, no, no viene del tema, eh, pero está todo. Y ya hacen más de tres meses y la casa está firme. Entonces, es posible. La entonces, la idea es saber qué es posible hacerte.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 un espacio radial donde nos enfocamos en lo diverso. El enfoque.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 Eh, para hacer más claro digo eh, me parece que hay varias cuestiones en juego. la primera eh, que, que el poder eh, el verdadero que nosotros venimos hablando del poder fáctico desde hace mucho tiempo eh, ya no necesita y no necesita eh, las instituciones sí. lo que todos hemos estudiado en la escuela formación cívica o algunas compañeras que están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 De, de la potencialidad de nuestro pueblo digamos que es a uh -huh. partir de el poder dominante que vuelve a sincear otras respuestas de otros compañeros de otras camadas que no están esperando que los que tenemos alguna responsabilidad terminemos de organizar y diri cómo hacer las cosas saben un chapo que no les queda otra y eso me parece que es fundamental eh, entenderlo y si vos preguntabas antes hacia dónde tenemos que dirigirnos con nuestras experiencias militantes es hacia eso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 ¿Qué es algo en este momento, compañeros? Me parece que tenemos que estar donde nuestro pueblo se revela. Eh, y no, no no es algo que estoy inventándolo. El lunes pasado estuve en una reunión de usted de Avellaneda. Inventó algunos con alguna supuesta capacidad discutíamos acerca del sexo de los ángeles. Las compañeras que están en la olla dijeron, compañeros, tenemos que salir a hacer una picada. Sí. Y se acabó. Porque nuestros pueblos están quedando hambre. ¿Se entiende? Entonces